a la gallería sin miedo. Bello real cuando llega esa la gallería sin miedo. Porque tiene gallo bueno, que sabe dar con la escuela. Porque tiene gallo bueno, que sabe dar con la escuela. Dicen los demás galleros, nos vamos de San Jacinto, porque estos gallos son buenos y después nos vamos limpios. se acaba su gallería cuando bello Renal muera se acaba su gallería pero quedan otras tierras que tienen muy buenas crías pero quedan otras tierras que tienen muy buenas crías solo quedará Rodríguez que ese es un hombre completo la de buena le persigue lo mismo Adolfo Pacheco Besos, Esa es la cuerda famosa la que tiene ese muchacho Que con la escuela destrozan y lo llaman los paracos Que con la escuela destrozan y lo llaman los paracos